Hola Daniel, buenos días, buenos días a los oyentes Muy bien, muy bien La verdad que un poco contento porque se movilizó un poco, llegó esta situación Y bueno, como vos muy bien redactabas Y te agrego que justo hoy me apareció los recuerdos que te aparecen de Facebook uh -huh. Y acabo de compartir que hace un año que hicimos la primera Fueron dos tandas, y esta fue la primera tanda de de relevamiento a las casitas con la Defensoría del pueblo también. Uh -huh. eh, donde se consideran datos eh, los que ha escuchado números de asistidas y yo estaba repasando el otro día son se han registrado más de 1900 habitantes. Uh -huh. Donde la mitad son menores de menor edad, donde hay muchos casos de discapacidad. La verdad que los datos son, va, responden a la necesidad habitacional eh hay ahora. Hay bandas, eh, hay venta de casas, eh, hay toma de espacios verdes, sí, es verdad. Es verdad, porque responde a la misma necesidad habitacional. Sí. Y, sobre todo, a, a la que no hay una política habitacional. Sí. Respecto respecto a lo, lo que contaba de la Defensoría de Pueblo, si no enteramos eh, ayer que se le mandó una carta... A, a la Corte Suprema eh, diciéndole que se dirija a todas las unidades judiciales y que le pida la prohibición de toda acción eh, que, que repercute en, en acumulación de gente sí. en vinculación masiva sea individual o sea colectiva los casos eh, se, le está, se le está pidiendo esto que sea hasta que eh, Eh, pasó el decreto que, que pues, se pronunció por el tema del coronavirus eh, la provincia de buenos aires entonces se levantó se levantó su pedido o sea uh -huh. no sabemos eh, cuándo va a responder la corte suprema pero si sí vemos que es una acción directa que se le está pidiendo a, a la justicia que, que, que colabore y si nada, si analizamos un poco más, ¿no?, esta situación, raspamos un poco más, uno, uno piensa si dice, ¿es necesario que se le tenga que decir a la justicia que no se pueda acumular gente en este momento? Mm. ¿O el Poder Judicial está generando conflictos eh, a través de los intereses de ellos, que la verdad que no se puede entender, que sabe que, que difícilmente se le repercute a la justicia? Mm. Digamos que siempre la justicia es, es una, una palabra abstracta que no no, no siempre se pone con nombres y apellidos. Claro. No sabemos quiénes son los integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco me acuerdo todos los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. Uh -huh. Tampoco sé quiénes son los fiscales que están acá en la zona. Bueno, en este caso sí sabemos que fue Daniel Mossia, uh -huh. de la Fiscalía 23, el que dio la orden. Esto me parece que es un poco importante el debate que tenemos que hacer y como que siempre los debates los tomamos por el, el hilo más corto, ¿no? O sea, es preferible criticar a, a los sectores que están viviendo en una situación precaria, en una situación de de, de, de condiciones pésimas y, y lo criticamos ellos por, por un accionar que hacen estoy seguro que el 90% lo hacen por necesidad, porque cualquiera que se pone a pensar sabe que son muy pocos los que pueden acceder a pensar, a poder comprar, a ser propietarios de una casa. Uh -huh. Y no nos ponemos a pensar de los negocios inmobiliarios, de, de cómo lucran con la cantidad de plata. Si solamente diríamos que el sistema inmobiliario está pensando en dólares, uh -huh. de la plata que se maneja, uh -huh. lo mismo pasa con la justicia. No, no se le ponen nombres ni apellido justicia y la verdad que son personas las que toman las decisiones y esta, en este caso la, la intervención de la Corte Suprema aunque de alguna manera tardía por lo menos eh, va a hacer que el fiscal no avance en estos días porque la policía había prometido volver por lo menos en 5 o 6 oportunidades para terminar lo que era la imputación de cada una de las, de las personas adultas que están en ese lugar Tengo entendido que mm, también se le va a hacer una, una petición directa por pues, escrito desde de la Defensoría, apelando a esta decisión, que eso pararía en términos eh, más locales. Mm. Eh, lo de la Corte Suprema, como si bien fue por el caso de Lamas, pero la resolución es para que no pasen... En toda en, la en, provincia. En, en toda la provincia. Y uh -huh. como usted mencionaba, no sabemos cuándo... ...se va a pronunciar... ...si la Corte Suprema se pronuncia mañana, hoy... Eh, ...ya está... ...hasta que estemos en situación de emergencia... ...ellos no pueden tomar ninguna accionada... Uh -huh. ...digo, sentido común... ...pero no siempre las cosas se manejan así... Sí. ...hay un dúo diálogo... ...de... ...con... ...Alejandro Rusconi... Eh, que es integrante de la Defensoría del Pueblo... Uh -huh. eh, ...con... ...con el fiscal... ...y el fiscal ahí plantea que, que sí que iban que iba a levantar, pero bueno, todo por diálogo, eh, telefónico, no por escrito. Sí. Eh, y un poco que se desiste, de, como que no se quería hacer cargo de, de que fue el que tomó la decisión. Eh, pero bueno, la firma la tenía la tenían ellos. Sí. Yo creo que es un buen avance, es un precedente, creo que es importante eh, que desde una lucha tan... Tan abajo de verdad tan abajo en términos de poderes ¿no? en términos de, de relaciones eh, los vecinos planteando algo lógico que, que no se podía hacer este procedimiento tanto en lo judicial como lo de, como en términos de, de, de la salud se puede plasmar en un periodo la corte suprema me parece que es algo muy fuerte mm.